Lo que se logró, bueno, es que se nos, se nos haga un adelanto de 400.000 pesos eh, para, para repartir en bono con los compañeros de la cooperativa y la promesa del 3 de enero de eh, iniciar el, el legítimo abono, el trámite del legítimo abono para cobrar el, el restante del, del dinero que nos va a haber en el municipio. Por, se reconoció el, la deuda por 220.000 pesos, eh, 2.200.000 pesos de todo el tiempo laburado y, y bueno, se un adelanto pero se va, se va a concretar el, en enero, el, la primera semana, el, el pago total de la deuda. ¿no? Y se había acordado en, en llegar en, en un momento a, a un convenio, primero un convenio con una contraprestación económica uh -huh. este, con el municipio, por la recolección que nosotros hacíamos, porque eh, era un laburo que lo veníamos haciendo, por los puntos verdes eran nuestros, lo teníamos nosotros. Este, después pasó a, a hacer un servicio allá más a la comunidad, entonces eso es lo que, lo que nosotros reclamamos, que se reconozca ese laburo que venimos realizando. Eh, bueno, se reconoció, se reconoció porque se pudo llevar a un acuerdo y, y bueno, esperemos que se cumpla eh, lo que se acordó, se acordó también en trabajar en el convenio para el año que viene eh, sobre la recolección, eh, pero bueno, también los compañeros de la asamblea decidieron afuera del municipio que si no... Digamos, si no se avanza en el expediente y demás, que se va a volver al municipio a, a reclamar. Claro, ustedes, aún así, de todos modos, tienen eh, dudas de que se concreten los pagos en tiempo y forma, digamos. Y sí, son son dudas lógicas porque venimos de un año y pico de no poder trabar este este, este conflicto, este esta prestación de servicios, digamos, porque nosotros lo vemos de esa manera, de un servicio que le, está, le estamos brindando a la comunidad uh -huh. y lo hacemos como podemos, con... con con nuestro viejo camión, con una camioneta que nos no cedió a la provincia hace un tiempo atrás y que la estamos usando a pleno en la recolección. Hoy estamos saliendo con los dos grupos de, de recolección eh, todos los días, de 6 a 2 de la tarde, y, y por ahí no damos gasto todavía. Y, pero lo estamos haciendo con los pocos recursos que tiene la cooperativa, con los fondos de los compañeros para, para comprar el azote y demás, que un, es un gasto bastante importante lo que tenemos. Sin contar todo lo que viene con el gasto de seguro y demás, sí, sí. Que también es un gasto más que también sale del, del bolsillo de, de nosotros. Así que bueno, por eso que estábamos reclamando que se nos reconozca el servicio y que se nos pague lo adeudado y bueno, llegamos a este acuerdo.